la radio puente alto tenemos el gusto de compartir con ustedes este espacio solicitado la verdad una alternativa junto a su gran amigo el ingeniero claudio rojas y maría cecilia bartoli bartoli ahí está bartoli con ustedes bienvenidos la verdad una alternativa prepárese amigo aquí está para ustedes como están queridos auditores aquí estamos nuevamente felices el día jueves Con un poco de frío, bastante frío diríamos ¿no? sí. Un día Hola. hermoso Hola, y Felices en, Junto a ustedes En una nueva edición de su programa La verdad, una alternativa con un Primero con María Cecilia Bartolín Que, que les saluda <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Feliz una vez más de poder estar aquí Hoy con un interesante invitado Que vamos a tratar un tema Delicado, peliagudo Pero que es importante que recordemos Bueno, yo les presento a nuestro invitado, él es Jorge Díaz, vocero de la organización Agua y Soberanía, entre otras cosas. Digamos. ¿Cómo estás Jorge? Qué gusto bueno, tenerte por acá. Gracias, igualmente para mí un gusto poder compartir con ustedes. En términos general he estado bien, he estado bien. Aquí pasando y viendo una, una cantidad de cosas bastante complejas que a una vez se lo hacen pensar, como lo que pasó ayer con la Con la, ...con la marcha en favor del aborto... ...en donde tres muchachas fueron apuñaladas... ...la verdad que eso es bastante doloroso... ...que nos esté pasando esto en estos tiempos... ...y como para reflexionar y ver... ...que esas cosas no pueden pasar... ...o sea, la gente tiene derecho a manifestarse... ...y a pensar... ...y decir realmente lo que lo, lo que siente... ...sobre todo las mujeres... ...o sea, aquí hay, bueno... ...al parecer son movimientos al menos... ...al parecer neonazis... ...por lo que se ha estado leyendo estaba leyendo yo, a lo también sería un punto que podríamos tratar y conversar por qué nos está pasando esto hoy mm, Sí, lo que pasa es que ahí, yo creo que en esta sociedad chilena hay un, un rasgo enorme de intolerancia. Yo, por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, pero respeto el pensamiento de aquel que está a favor del aborto, cada cual eh, tiene el derecho de pensar o de sentir, distinto. ...pero me parece eh, atroz... ...llegar a nivel de apuñalar a alguien... ...por pensar diferente... ...me parece que no corresponde... Ah, ...más allá de que tenga una idea diferente... ...es o no. al punto... Eh, ...creo que... Eh, ...en una sociedad civilizada... ...debiéramos de ser capaces de respetar... ...lo que piensa el otro... ...plantear tu posición... ...pero de manera civilizada... ...correcto... ...bueno Jorge... <coughs> ...nosotros te tuvimos hace algunos meses atrás en este programa, y en esa oportunidad me recuerdo que hablamos del tema del Alto Maíz, porque lo tenemos acá mismo, ¿cierto?, aquí al lado, claro. y que me gustaría partir con eso porque es un tema que la gente eh, a lo mejor no le ha tomado la dimensión que tiene, a lo mejor piensa que el proyecto, eh, porque en esa oportunidad el proyecto estaba estacionado, estaba detenido, por un problema financiero cierto claro. porque la porque se había gastado tres veces más de lo proyectado o muchísimo más y las instituciones financieras no querían seguir solventando este proyecto en que no no sabían digamos porque parecía ser un, un barril sin fondo ahora eh, fuera de micrófono estábamos conversando contigo eh, y, y, y lamentablemente este proyecto se ha retomado se ha Eh, a partir nuevamente su construcción, entonces querría que nos hablaras un poquito de eso, Jorge. Bueno, bueno comentar que en algún momento el proyecto lo estuvo detenido por temas financieros. Los bancos estaban así bastante reticentes a seguir pasando dinero. Y, y bueno, la banca al final tomó la decisión de seguir financiándolo eso obviamente nos tiene bastante preocupado porque además está todo el impulso político para que esto siga adelante porque insisten en que bueno, me imagino yo desde el punto de vista de los capitalistas yo pensarán aquí hemos metido mucho dinero, nos vamos a bajar todo y nos vamos a ir para la casa el, claro. uno, uno cierto no, no, no están dispuestos a eso pero lo, lo concreto es que la banca siguió financiándolo y nosotros estamos tratando de que el proyecto tenga una nueva calificación ambiental Porque eh, lo, estamos diciéndole, digamos, ¿cierto? Al, al, a la gente del, desde el punto de vista, a la, a la gente que está en los tribunales, ¿cierto? los tribunales de justicia, diciéndole que este proyecto es nuevo, que hoy día es, un, es una nueva forma de cómo ellos quieren hacerlo, porque al, al parecer quieren eh, ya dejar de lado el tema de las máquinas tuneleras y hacerlo con explosivos. Y eso es otra cosa que complicaría mucho más el tema ambiental, porque es un derrumbe es un, una destrucción así sin con menos cálculo que una máquina que al menos va sacando cierto y que ellos debieran hacer nuevamente la, la, la calificación ambiental cosa que al parecer se la están saltando porque le están dando todas las fases facil, la, la facilidad en el tribunal ambiental y eso nos tiene a nosotros bastante complicado ahora eh, en vamos bueno las organizaciones que estamos cierto dando la lucha en, en, en torno a esto, Nos ha costado a veces también bastante porque esto cansa mucho, pero vamos a seguir adelante y, le, y, a, y a todos nuestros auditores cierto les decimos que pongan atención que, que probablemente, probablemente octubre, a lo mejor noviembre, vamos a tener movilizaciones nuevamente para que nos pongamos las pilas y este proyecto lo saquemos de nuestros territorios, porque es un proyecto que va a terminar dejándonos sin agua. El 80% de la región metropolitana depende del río Maipo. Y si no defendemos esto, al final vamos lo vamos a lamentar. Probablemente no mi generación, yo ya tengo 60 años, pero pero en 10, 15 años más la gente va a tener que correr detrás de camiones algibles. Las nuevas generaciones van a tener que correr detrás de camiones algibles. Es por ello que tenemos que movilizarnos, estar atentos y no pensar que, porque en un minuto no se habla tanto del tema, este problema dejó de existir una consulta, ¿dónde la gente puede informarse acerca de lo que está pasando? ¿Ustedes tienen una página, algún lugar? Tenemos una página que se llama Sin Agua No Hay Vidas en plural, vidas. Sí. Sin Agua No Hay Vidas. Ahí generalmente estamos dando información, sí. también la coordinadora tiene una, una, una página que se llama la, la, la página eh, No Al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, ahí sí. se está dando información permanente. Sí. Y hay otra página que también es es de Agua y, y Soberanía, que también ahí tienen yeah. tienen información. Y también Modatima, Movimiento de Defensa sí, del sí. Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, sí. en el que también estamos participando. Una consulta. Tú decías recién que están retomando con el tema de eh, hacerlo con eh, explosiones. Ahora, ¿no es la misma empresa que se fue la que sigue los túneles o es la misma la, empresa? La, la que se fue es la CNM. Yeah. Esta es Trabag que también estaba, la verdad, ellos, yeah. estaban, ellos han seguido y tienen al parecer un porcentaje también en, en, en la utilidades de, de, de esta cosa, tienen algo así yeah. como el 7%, ah, porque yeah. el grueso yeah. lo, tiene, lo tiene ajeno, yeah. tienen, también ellos tienen ahí, eh, como le, le llaman, acciones. y yeah, ahora, el, el mayor problema eh, que se presenta en este sentido, creo yo, es... Eh, ...lo que está pasando con los tribunales ambientales y este gobierno... ...que está simple y sencillamente dejándolo de manos atadas ...porque está cambiando eh, su estructura... ...por lo tanto ellos pueden recibir reclamos... ...pero no pueden ser partícipes de eh, de las eh, acciones judiciales... ...que se puedan hacer después, corrígeme si estoy, si estoy mal. Claro, una de, la, una de las grandes, digamos, este cambio de gobierno, ¿cierto? ...ha empeorado mal las cosas, porque hoy día lo que pretenden es que las organizaciones sociales no tengan voz ni voto y sean solamente organismos técnicos los que al final terminen decidiendo y terminen concretando cualquier proyecto que ellos quieran pero sin la voz de lo, de, de nosotros, las comunidades no, no, no. A hacernos a un lado a nosotros y facilitar al máximo al máximo que los proyectos se lleven adelante y las zonas de sacrificio siguen aumentando agrego, agrego una cosa, un paréntesis los orga organismos técnicos de los que tú hablas son organismos dependientes o contratados por el gobierno o claro. por las empresas, las, las empresas o sea, por los interesados claro, claro. Al final entonces tiene... el, la, la, el aspecto pluralista y democrático del, del sistema se va a las pailas no, porque el gobierno lo único que tiene son los tribunales ambientales que ellos son los que tienen la obligación cuando se les presenta uno de estos casos de hacer la investigación mandar técnicos a terreno ver, verificar y ellos hacer un informe Y a raíz de eso, y las organizaciones sociales, eh, ellos podrían, o sea, antes lo hacían, presentar eh, recursos de amparo ante la justicia. Hoy le están quitando esa posibilidad a los tribunales ambientales. Por lo tanto, los únicos informes son aquellos que hacen, aquellos que ponen la plata para para eh, hacer el proyecto, sí, digamos. Correcto. Ahora, el tema de, de hacer explosiones es... Brutal por un lado, porque primero, no tienes control de lo que pueda pasar, estamos hablando de cordillera, estamos hablando de que si pones un poco más de explosivo, se te puede venir encima, por un lado. Segundo, el, el, el impacto que va a tener es brutalmente más grande que hacer túneles. Claro, ese es el punto, porque si bien es cierto, estamos en contra de que se hagan estos, se sigan haciendo estos túneles, cierto pero obviamente con una máquina todo es más controlado, de claro. esta otra manera eh, hay bastante hay explosiones que uno sabe que son controladas y todo, pero no tienen el control de una máquina al menos que uno dice, el, los tipos van horadando, claro. cierto, ya, y van calculando van mirando, pero así en, fuera lo que pasa, sí. o sea, es una cuestión tremenda y además mayor contaminación, los explosivos los, los químicos que van y contaminan sí. el agua, tiene una cantidad enorme de otros problemas que, que incluso uno hasta los desconoce y, y nosotros ya tenemos claro que las aguas que, que, que están contaminadas, las agua del mar pues ya vienen contaminadas con arsénico, plomo, manganeso, molidem, sí. ya, ya están contaminadas. ¿Y cuál es el origen de esa contaminación? El, el origen eh, son las marinas. Lo que pasa es que cuando se, bueno, la, la, la, en la profundidad que van que van estos túneles entre 400, 800, 1200 metros de profundidad. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque aquí se pretende meter tres ríos. Sí. Entonces, todo lo que van sacando, toda la roca molida, la van tirando a la orilla del río, a la orilla del río, ni siquiera se la llevan para ninguna parte, sino que la dejan ahí. Con la lluvia, con el calor, con los cambios de temperatura, eso eso va, va cayendo al río, digamos, todo el polvillo, lo que va, va cayendo al río, eso va, va contaminando. Entonces, eh, el, el arsénico al estar al aire libre, se cambia rápidamente la, la cosa química y se, se va, digamos, al agua y y nos empieza a complicar digamos a, a nosotros sí. de, a, a la gente que, que ocupa estas aguas que son el 80% de, de, de Santiago correcto, no, si, sí, si sí, absolutamente sí. grave eh... ahora una, una, una cosa que aquí aquí es súper importante decirlo, este proyecto lamentablemente los alcaldes, el alcalde de, de, de, de, de, de San José de Maipo sobre todo Ellos, de un modo u otro, han estado trabajando con la empresa, con, con AEGENER y han sido cómplices con esto. Lo mismo acá, el alcalde acá de Puente que nosotros en algún momento conversamos con él, hicimos en una audiencia pública hablando del tema, y para que ellos pudieran, de alguna manera, ser parte, digamos, de dar solución a esto y decir, nosotros estamos contra este proyecto porque perjudica a, a, a nuestra a la gente, misma. a la comunidad... Y ellos de verdad, de verdad, se fueron por la por la tangencia y se hicieron los lesos. Al final, ellos también apoyan este proyecto y ha sido apoyado por un gran parte del mundo político. Ahora, ¿hay alguna inversión que haya hecho esta empresa? Porque una de las cosas que hacen las empresas como para mitigar el, el, el impacto entre la comunidad es hacer inversiones sociales para que la gente esté apoyando lo que ellos están haciendo. ¿Ha habido ese tipo de...? Claro, en que se llama ahí, pues bueno han arreglado escuelas una cancha de fútbol Eso es eh, sí. que a, a la junta de vecinos arreglarle la sede sí. cosas pequeñas que están dentro de los gastos que ellos saben que son parte de los costos, mm. de una manera de poder ganarse a la gente y de esa manera también, y dan entre comillas ciertos trabajos entonces sí, sí, sí. entonces cuando alguien quiere poner los puntos lo primero que pasa es que la gente se divide Correcto. Se divide y las comunidades empiezan a pelear entre sí. Lo hacen, y, claro, lo hacen precisamente para, para eso. eso. Entonces, <coughs> eh, lo primero que hacen... Y eso, por eso que también esto un poco cuesta arriba. Correcto. Cuesta arriba. Ahora, una consulta. Se dice que siempre que estas empresas <coughs> intervienen los ríos, tienen que dejar un caudal ecológico. que es para siembra, para, para consumo y todo lo demás? Yo he visto videos en internet Eh, y no sé si la gente en su casa los ha visto donde este caudal ecológico es cero 0 no existe un caudal ecológico y ellos tienen la obligación de dejarlo, ¿qué pasa con aquellos que tienen que fiscalizar que ellos dejen un caudal ecológico? Claro, el tema del caudal ecológico bueno primero que nada, todos los cálculos que se hicieron cuando empezó este proyecto ellos lo hicieron con con Con medidas de, de, de tipo de las cantidades de lluvia que caían hace 40, 50 años atrás, en que llovía mucho, llovía mucho más de lo que llueve hoy día sí. hoy llueve menos de la mitad de lo que llovía hace 40, mucho 50 menos. años sí. entonces ellos sacaban todos los cálculos con, con, ¿Con, con, con esas medidas pluviométricas sí. sí. pero resulta que hoy día cierto llueve menos y los tipos pensaban ellos generar 590 megawatts Eso era al mes eso es lo que ellos pensaban generar. Y la verdad es que lo que van a poder generar son 290, 190 MW con lo que hay hoy día con sí. de la forma como hoy día llueve y todo. Y por supuesto, que si los cálculos, cierto, del caudal ecológico lo hicieron con en, en los tiempos en que llovía mucho, Ajá. claro, podían decir, "Sabes, vamos a y hoy día qué pueden dejar, no pueden de nada porque si casi los ríos vienen vienen pelados porque no llueve nada. Pero Lleve, llueve demasiado poco y, y podrían cierto, uno podría decir, "Ya dejen esta cantidad, pues no lo van a hacer. No lo van a hacer, en la práctica no lo hacen Por ejemplo, nosotros sabemos, el manzano se va a secar totalmente sí. Eso se seca, bueno, se seca por un lado porque desvían el río Y lo tiran 5 kilómetros antes de la planta de tratamiento de agua acá Y, y van a dar la tremenda vuelta, bajo túneles y todo Eso se va, eso va a quedar convertido en desierto ¿Quién tiene que fiscalizar eso? Eso lo tendría que fiscalizar el, la superintendencia del medio ambiente Ellos, pero la verdad que no hay ellos no tienen presupuesto, nosotros conversamos con Cristian Franz, que era el superintendente en el gobierno pasado, nos sé insistirá todavía que él venía de, incluso imagínense, él venía de trabajar en Conluxi, o sea, de, de sector privado, trabajando acá en el sector público. ¿Qué esperanza podemos tener con ellos? El lobo y claro, la oveja. Claro, entonces Cierto. Y además no. el todo lo que son los ciudadnos ambientales y los que tienen que fiscalizar hay muy poca gente no no hay presupuesto no nada o sea aquí no a se ver. fiscaliza nada todo es aquí lo que han, los que han fiscalizado hemos sido nosotros ¿Qué? que hemos visto como tal los dejó ir a reclamar y hacerles protesta que nos aatigan y todo uh -huh. y nos hacen y nos chaistas nos pelotean para todos lados uh -huh. y no y al final no resuelven nada y, y terminan diciendo que no tenemos presupuesto entonces uh -huh. por eso que es importante y uno aquí vecino una cosa aquí depende de nosotros, de las comunidades si nosotros no nos movemos los de arriba no van a hacer nada ellos bueno, no le interesa, ellos están en otra una cosa Jorge, me parece perfecto lo que estás diciendo, pero me gustaría que en forma más clara le dijéramos a la gente qué significa el alto marco, por un lado corrígeme si estoy equivocado le va a dar le va a robar el 80% del agua de la región metropolitana, ¿cierto? sí, claro, ya, claro el 80 dice, te en teoría, como claro. dices tú y por lo que estamos hablando, yo creo que es 100. Nos vamos a quedar sin agua, eso por un lado. Y por otro lado, esta agua va a producir, la van a utilizar, se la llevan para utilizar energía, para generar energía, ¿para dónde? Bien, lo que aquí nos tiene que quedar claro, vecinos, vecinas, es lo siguiente. Que cuando usted abre la llave en su casa, lo que sale a través de su llave es el río Malpo hoy día eso está en grave peligro, y ya de hecho ya el agua ya la tienen contaminada porque es cosa mirar las teteras y los hervidores como llenas de sarro y eso es producto de lo que está pasando en la alta montaña donde nos están matando los ríos para hacer esta hidroeléctrica entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? que si no nos movilizamos y no nos damos cuenta de que los, el, el proyecto Alto Maipo que el, el proyecto Alto Maipo lo que en el fondo está haciendo es destruyendo nuestra principal fuente de agua porque toda el agua que ellos eh, que van a sacar de estos tres ríos que los van a meter a un túnel de 70 kilómetros va a ser para generar electricidad pero electricidad que ni siquiera es para las comunidades ni es para la gente, es para una minera, la minera Los Pelambres de Andrónico Luxi que él también tiene tiene capitales puesto en este proyecto y los que vamos a pagar como siempre somos nosotros la gente humilde la gente sencilla la que vive en las poblaciones las que al final vamos a tener que andar corriendo detrás de camión y aljibe en unos años más vamos a tener va a mandar agarrando un poco menos que a balazo en las esquinas por un litro de agua porque eso viene si no somos capaces de defender esto eso va a suceder como ha sucedido en muchos lugares donde ya no queda agua miren lo que pasó con la laguna de aculeo donde quien se imaginar que ese lugar que era prácticamente un balneario la gente iba a bañarse hoy día no tiene agua el río, los ríos en Petorca el, lo, el, el río Mataquito que viene prácticamente todo contaminado por, por la empresa Celco que tienen una de, cancel, de una planta celulosa y así las mineras el, el, el río Loa también totalmente destruido y aquí nos están destruyendo el río Maipo que es de donde nosotros sacamos el agua es por eso que nosotros estamos dando esta lucha. Aquí no nos oponemos al progreso ni a nada, pero sí nos oponemos a que nos quiten la vida, porque sin agua verdaderamente no hay vidas. Todos dependemos del agua, el 80% de nuestros cuerpos son agua, es agua. Y si no somos capaces de defender lo más mínimo que es el agua, la verdad que estamos perdidos. Así que eso es a lo que uno trata de apelar a la gente para que sea parte de esta lucha. Y no solamente eh, nosotros, eh, el organismo nuestro depende del agua Lo que comemos, los animales que tenemos, gallinas, lo que tiene la gente en realidad para tener alimentación eh, Eso también depende del agua, la agricultura depende del agua Entonces es es inverosímil, la verdad es que nos cae en la cabeza el hecho de que hagan este tremendo proyecto Eh, contaminando y quitándole Todo el agua a Santiago No porque Santiago necesita electricidad Como nos han dicho muchas veces Sino que porque la minera Los Pelambres Que es de Lu Andrónico Lupsix Necesita más electricidad Entonces eh, Impresentable en claro, realidad si Incluso hoy día en Chile a, eh, que, que muy distinto A lo mejor hace 15 años Hoy día sobra energía sí. Hoy día sobra energía sí. Al punto de que, eh, que la energía que se quiere generar ahí la que sobre la van a exportar y ya están haciendo trata eh, están haciendo eh, cobra los contratos con los argentinos para sí. vender energía argentina sí. esta energía no es para nosotros es un negocio más y es por eso que, que también ese otro factor hoy día no nos pueden decir que si usted no permite este proyecto se le va a pagar el celular el televisor no va a tener sí. como como cómo prender el computador qué sé yo porque verdaderamente energía hoy día en Chile sobra, sobra energía y, y está todo este tema de la en energía alternativa sí. eh, entonces ha cambiado mucho el panorama lo que pasa es que esto es un, es un negociado mm. le dicen Bien. eso a la gente para que la gente no se oponga pero en realidad creo que Chile eh, tiene 2,5 veces la energía que necesita entonces produce, produce, claro, produce, claro, produce 2,5 veces energía. más mm. de lo que necesita entonces mm por eso que están pensando efectivamente con tu momentada exportar a argentina energía. Sí, sí, incluso eh, imagínense hoy día incluso yo repente eso uno no entiende eso cuando uno, la gente no sé cómo mira por ejemplo hoy hoy día el megawatt vale algo, algo así como como 50 dólares hoy día y, y ellos lo están produciendo a 100 dólares o sea el, el, son costos demasiado altos porque como apareció la energía alternativa los costos han bajado y ellos le han subido enormemente que uno no entiende cómo sigue adelante con algo que incluso del punto de vista económico uno al menos lo ve dice, pero aquí están perdiendo cómo igual el, el, el, la, la energía que ellos van a generar va a ser más cara que la que ya se está vendiendo. Correcto. Pero seguramente hay unos bueno, tipos no sé, pues, cómo cómo funcionarán, uno hay tema matemático en las finanzas, quizás como sí, las ven, claro. las tirarán a pérdida, qué Mira, sé yo, hasta esta esta lucha es tan esta bandera de lucha, digamos, es, es en el fondo como tú bien decías, es la lucha por la vida. Hace 40 años estoy seguro que había habido una revolución civil. Con esto. Sí, Pero hoy día claro. la gente está aletargada, está dormida con el control mental. La gente está dormida, ya no se mueve. Y, y, y, y cree las mentiras, o quiere creer las mentiras de la televisión. Y quiere creer las sonrisas de los políticos. Quiere creer para no hacer nada porque producen eso así nos tienen dominados tú decías, claro, esta lucha cansa todas las luchas que que, que, que, que llevamos todos a cabo eh, eh, cual más, cual menos en, en distintos ámbitos de lucha eh, para de develar la, la corrupción para develar la mentira, el engaño todos estamos y al final uno termina cansándose pero, pero es la necesidad de verdad, la necesidad de despertar a la gente que está durmiendo, la que nos nos vuelve a nos da tanta rabia, tanta impotencia que nos que nos llena de energía para seguir luchando. De alguna manera yo creo que a todos nos pasa eso. Sí, eso en realidad a veces, igual, uno, a veces igual, uno dice, Está tranquilito aquí preocuparme, si al final la gente no importa poco Todos lo hemos pensado porque una lucha de toda una vida, uno lleva años y años y años. Yo al menos en mi caso particular, como de los 16 años, 18 años, 17 años en el lucha y uno dice, nunca hemos ganado, siempre hemos estado peleando y peleando y nunca hemos logrado lo que hemos querido realmente. Porque al final cuando se llega a la democracia se cree y muchos pensaron... De que bueno, con esto las cosas iban a ser mejores y todo Y te das cuenta que la democracia al final le ha dado más facilidad a los empresarios Que lo que tenían antes y Cosas tan simples como esta Cuando se fue cuando se fue Pinochet El 70% del cobre era, estaba en manos chilenas Salió la concentración y todos los gobiernos que han venido Hoy día el 30% está en manos chilenas O sea, a todo al revés lo cuando regalaron se, Claro, lo terminaron de regalar Y las leyes, la... Ley, la, la las perfeccionaron para joder más a la gente. Entonces uno dice, increíble, pero bueno, pero tenemos que seguir adelante porque los cambios de verdad son posibles, pero en la medida que nos informemos, participemos, y eso es lo que al final provoca los cambios, porque de lo contrario, si porque la gente está tan metida en la televisión y la televisión no, en estas cosas no habla nada, eh, la verdad que eso obviamente facilita mucho las cosas, los grandes poderes. Porque, como ve como como dice claudio estamos aletargado al nos tiene pero, mira, pero y... fíjate que la, la sigue siendo la insisto la, la la toma de conciencia el conocimiento el dar la... voy a poner un ejemplo absurdo pero para, para tratar de ejemplificar esto que estamos conversando y ¿Eh? vamos a una pausa <risa> <risa> <música> Me sentí pisoteado por toda la sociedad Me tuve que hacer fuerte Por necesidad Fui el hombre de la casa muy temprano Que nació si conoci la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis velas gastadas, de tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo con dignitat i contestar-me Desde piensa que David los ojos de mi barrio se llenen de nada, contra marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Es que todo lo que tengo tengo tengo en mí, verdad. Y que solo me acompaña Solo quiero caminar con dignidad Y conquistar mi libertad Actores secundarios Violetas justas luchan su presión El miedo nosotros vemos verdad Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres carecen de dignidad Sepan ustedes no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Se <tose> Si, sí, si, sí, si sí, vayas de vida desde aquí, desde aquí, desde que nací conocí la necesidad, aprendí de la vida en la calle y su soledad, mi verdad. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta y estábamos empezando a, a construir una idea. Eh, a ver, <risa> le cuento... Eh, eh les queríamos hablar de la importancia de esta lucha, que es tan loable, tan ¿qué puede ser más loable que luchar por la vida de todos nosotros? Por el agua, ¿quién, quién puede vivir sin agua? Entonces es una cosa tan obvia, y sin embargo la gente, como decías tú, está durmiendo, nadie nadie se moviliza, no, no hay movilización por una cosa que es tan importante. Yo, yo me, quería sacar un ejemplo, a lo mejor que puede parecer absurdo, pero pero la importancia de la toma de conciencia. Por ejemplo, lo que pasó con este famoso ministro de Varela, que este ministro con, con la cuestión del bingo, se difundió de tal manera en redes sociales, en noticieros, en, por periodistas, en, en, en, los, en la televisión abierta, entonces está en boca de todos. ¿Cómo podemos llegar a a que ésta esté en boca de todos ahí está el kit del asunto porque ahí porque yo estoy seguro que el, el ministro Varela pasa por la calle y todo el mundo lo pifia ¿cierto? entonces entonces de esa manera quiero tratar de ejemplificar la importancia de que esto tiene que masificarse de alguna manera, visibilizarse claro, uno dice, yo de repente a veces la fuerza de los medios de comunicación ¿eh? por ejemplo, de repente uno, cuando eh, determinadas cosas, hasta la cosa más estúpida tuvo 150.000 visitas, Correct. algo que no tiene ni una importancia, porque un cabro le hizo le dijo tal cosa alguien y se viralizó de una manera, y estos temas que de verdad tienen es que, que ver sí. con la vida, con lo más esencial, no tienen la misma fuerza como para que se viralicen al punto mm. que la gente diga oye, pero mira, esto es grave, ¿qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es especulación? Ni, nada, nada, que uno dice como lo bueno. que es importante deja de serlo Y lo que no tiene, pero tiene cero, pero cero importancia Pasa a ser como la noticia del día Como la noticia que, que llegó a todo a, llegó a, No solo pasa a las fronteras, es global y, Lamentablemente es lamentablemente parece que vamos a tener que llegar A correr detrás de los camiones al jive Para que la gente se dé cuenta claro Yo creo que es, es aún más grave que eso Yo creo que la gente se va a dar cuenta De que necesita el agua tanto Cuando abra la llave y no salga mm. agua Antes Solo así cuenta. Porque cuando me toca a mí mm. ¡Oh! Este problema Este problema es grande claro. Pero si le toca una comunidad Como Petorca Como mm. Tiritil Como mm. como cualquier otro lugar Pequeño, lejos de Santiago Es como, ¡ay, por allá! Claro, pero, ah, pero estamos pero, hablando... Pero es que ese es el tema La gente no tiene conciencia De que el agua Él cree que la tiene lista Lo que tú comentabas mm. Hemos perdido ese contacto con la tierra Cuando vivimos en una ciudad Y creemos que todo está ahí Siempre y por siempre Y siempre va a estar ahí Porque abrimos la llave Y tenemos agua Y, y tenemos calefacción Y tenemos comida Y vamos al supermercado Y qué sé yo Pero resulta que estamos añicos la tierra la estamos destruyendo la tierra ya no está dando todo lo que nos daba estamos contaminando las aguas el 2% de todas las aguas que hay en el planeta son bevestibles sólo el 2% que es nada para la cantidad de personas que existimos tenemos que ser conscientes de que nosotros somos parte de la tierra la tierra no nos pertenece y estos grandes potentados estas grandes transnacionales la gente que tiene poder económico cree que puede comprarlo todo arrasar todo dejar la tierra seca y el día de mañana cuando no haya va a poder comprar pero no va a haber qué comprar porque la tierra ya no va a dar nada va a estar seca y muerta si no la cuidamos hoy y no para nosotros para nuestros hijos nuestros nietos los nietos de, nuestro, de los nietos o sea, de las próximas generaciones que le vamos a dejar a ellos y el problema aquí es tan grande de que la televisión tiene a la gente absolutamente convencida de que primero, los políticos trabajan para toda la gente cosa irreal, ellos trabajan para el bolsillo de ellos segundo, que el presidente de la república trabaja para el beneficio de todos los chilenos. No, él trabaja para los beneficios del 1% más rico, al menos en este caso. Y por último, que todo lo que sale en televisión es verdad. Porque tú le preguntas, no, pero es que salió en televisión, tiene que ser cierto. Ese sí. es el comentario de la gente. Entonces, ¿cómo sacas a la gente de allí? Si lo único que hace es ver televisión, si la gente ya no lee. Sí, claro si incluso nosotros uno, uno de los problemas es que a veces uno piensa, vamos a hacer un comunicado vamos a... sí, pero que no sea muy largo porque cuando la, la gente ve muy largo es que lo vota, porque nos acostumbraron a lo visual que alguien nos habla y nos transmite e, e, e, incluso a nosotros a mí, ya a hablar por mí, por lo, también me pasa porque claro, sí. lo visual está ahí, te habla y no tenés que hacer ningún sacrificio te ponés no. así, listo, es, y resolvís es, es, pero que tú que le pasas claro, que tú le pasas un volante que nos ha pasado a la gente lo agarra y lo vota que o sea, no es ni capaz de tener la curiosidad de, ¿de quién están hablando. Esto a qué se refieren? No, ni la curios, como curiosidad, por último. entonces cuesta mucho y eso es porque han hecho un país, este país lo han lo han despolitizado, cierto, en que la gente sí. no tiene derecho a opinar o o sí, sí tiene derecho, pero ahí no han, cierto, en cierto con, con lleno de, de barreras. Está ahí, usted no puede pasar más a esto. Claro. Entonces han despolitizado a tal nivel que la gente siente que la política es algo alejado, que no le sirve y además que en la práctica ve que tiene que sacarse la mía chica, sale a las 6 de la mañana llega a las 10 de la noche, 11 de la noche a la casa ¿para qué me sirve a mí la política? tengo que trabajar igual, entonces lo ve de esa manera y obviamente pareciera que la política, poco menos que me influye en nuestras vidas pero si llevan esa vida es precisamente porque hay alguien que ha tomado decisiones políticas para que usted viva de esa manera no tenga idea de nada y le importa un comino hasta lo más importante Y como, y, como, ...y como dices tú... ...viene a tomar importancia cuando abre la llave... ...nos salió agua cuando tuvimos lo, lo, el, el tema de, lo, de los cortes de agua... ...la gente desesperada... ...nosotros vimos, porque fuimos al, estuvimos bajo de minas en varios lugares viendo y llevando eh, megáfono y hablándole a la gente de lo que estaba pasando y por qué estaba pasando, porque de aquí el, el, el, el alcalde ellos hacen un comunicado, transmitiéndole a la gente va a haber cortes de agua porque hubieron lluvia en, en perspectiva en, en pleno verano allá arriba y quedó el COVID entonces a la gente, no nosotros aquí hay una empresa que está provocando estos daños con megáfonos diciendo y explicando por qué estamos haciendo esas colas ...y que las vamos a seguir haciendo si no nos movilizamos... ...claro, se termina el problema, no empiezo a salir de la casa... que allá problema no lo tengo... Correcto. ...entonces como ya no lo tengo... ...¿para qué me voy a movilizar a perdiendo mi tiempo?... ...y además que hay otra cosa y que uno también lo piensa... ...la gente llega tan cansada... Sí. ...cuesta tanto sacarla... ...porque hoy es mi día libre... ...o es mi día que quiero estar con la familia... pues ...también eso influye mucho... ...porque la gente aquí trabaja mucho el metro las mala mala entonces sacarlo a pelea por cuestiones así pareciera pareciera entre comillas porque no lo es que esté una cuestión de hippies okay. y la verdad que no es así no es así no lo que pasa es que la gente no hace suya esta lucha hasta que no le toque a él mm. abrir la llave que no tener agua Porque mientras no te pase a ti Ellos van a decir No, pucha, es que otro vaya Porque en realidad yo estoy cansada Y se entiende El sistema de vida que tenemos hoy De salir a las 4 y media de la mañana Y llegar a las 10 y media de la noche Porque ese es el tema Son dos horas y media de traslado Entre metro, micro y todo lo demás Entonces la gente llega no solo cansada, agotada Lo único que quiere es acostarse, descansar, dormir y no saber de ningún problema Y ya tiene más que suficiente, además El Tras Santiago es un servicio que es un asco, que es malo, que es caro Y que anda trayendo a la gente como si fueran eh, peor que animales ¿a? Apretado, eh, es una cosa pero horrible Entonces... La gente no tiene Ya no le quedan fuerzas Para hacer eso claro. Fíjate que cuento siempre esta historia La cuento porque yo bueno, Mi padre de allá es de Bichuquén sí. La conté también Pero un poco va a recordar que no está tan lejos Chuken, Aquí en la séptima región A la costa sí. eh, Nosotros íbamos cuando chico para allá En tremendos cerros Que de hecho mis abuelos tenían cerros ahí Gente pobre con cerro de cerros sí. sí. Llegaron las forestales ...hoy día... Eh, eh, ...lleno de pepinos... ...y de eucalistus... Ajá. ...mataron todo... ...no hay ...no hay flora la no fauna... ...las abejas se terminaron... ...mi, mi tía era apicultora... ...ellas salían, ella vivían de, de, de la miel y todo... ...hoy día no tienen nada... ...y el agua la llevan en camiones aljibe... ...y el que lleva el agua en camiones aljibe... ...es un familiar cercano... ...como cercano a nuestra familia digamos... ...compró seis camiones aljibe... ...con apoyo del alcalde por ahí... ...toda la cosa, arregline... ...y sale a vender agua... Digamos que, que, la, que la tienen en, en un pozo por ahí medio clandest Sacan y sale a vender agua O sea, un negocio sí. y, y un lugar en donde habían vertientes sí. es, Pasaba el río y día todo seco Y uno dice qué nivel yo no llega ahí a, a Bichuquén hoy día De verdad, un desastre Un desastre, un pueblo tan bello Con todo aquello Con bosque nativo sí. Y todo ha desaparecido y así no están haciendo para acá lo que está pasando acá arriba, están haciendo desaparecer todo y eso lo vamos a lamentar porque nos van a subir las temperaturas porque de algún modo lo verde mitiga el calor, ¿cierto? la refracción del sol y toda la cosa y nosotros vamos a pagarlo al final con mayores temperaturas con ma mayores ma ma ma más incendios claro, más incendios que lo que hoy día está pasando en el planitario Grecia, se imagina, 80 muertos por el tema de los incendios y son problemas muy similares, seguramente de otra manera pero en donde se está castigando al medio ambiente de una manera brutal imagínense, y pasando así a temas ambientales porque uno todos los días se encuentra con un desastre distinto el otro día 900.000 900, salmones que se le escaparon de la jaula porque un temporal y ahí hoy día están pagando creo que 7.000 pesos por por cada salmón que pillo es una cuestión pero aberrante porque los salmones son tremendamente agresivos, se comen todos van a terminar con toda la otra especie que, que, que están en, eso, en esos rodillos, en esos lagos sí. y, y así sucesivamente tú vas mirando y vas viendo Puente Alto, tenemos unos pozos donde, eh, de aveneros por ahí que están provocando problemas, hoy día hace poquito conversaba con una vecina, una dirigente de Bajos de Mena que el, el tema que les pasó cuando ellos los instalan en un basural aquí en Bajos de Mena en, en la Cañamera sí, sí. Con, con el gas niños con, con tremendos tremientos problemas, 30, 30 niños con enfermedades que se da una cada 100.000 personas ahí, en un puro lugar tenían 27 niños contaminados. Y y, y Osandón que estaba en ese tiempo. Por el, por el gas. Por el gas, y los metales pesados Correcto. que sale de todos lados hicieron una una, una una perforación, tal se llama así, es o sí una perforación. Ella se me contaba, tuvieron ahí así, como un mochichella abajo. Y encontraron ahí una un unos percolado oscuros, negros Y un olor tremendo que aislaron totalmente la cuestión sí. y, y, y, y de ahí salían la, todas las explosiones, claro. la alcantarilla Claro, claro todos eso, lados. eso es lo que pasa cuando Y nunca no hay... eso solucionó, al final a la gente, ¿qué, qué hicieron? Para, para que la gente se acallara con el tema Empezaron las gran mercaderías, que sé yo La gente se desmovilizó y ya la Y se olvidó en la pilla mm. ferroviaria te compran con un poquitito claro. de algún te, regalo de algo misa. entonces se sí. quedó todo ahí nomás y no llegó a ninguna parte entonces, y así pasa en general con todos estos temas pero porque además al gran capital la verdad hoy día yo creo que el dolor de cabeza para ellos son la gente que está en los temas ambiental sí. porque de ahí es donde sacan la riqueza eh, de ahí donde sacan sus materias primas para poder dominar al mundo y poder hacer sus grandes negocios sí. la Nestlé ...que tiene sin agua varios lugares... ...la Coca-Cola que se ha secado pero en todas partes... Okay. ...y así pues, y ahora va sumando... Eh, ...transnacionales son las que están destruyendo este planeta... ...y la y todas estas corporaciones además tienen un poder tan grande... ...que, que los gobiernos son incapaces de enfrentarla... ...porque son, los gobiernos al final pasan a ser empleados de estas transnacionales... ...correcto, es así... Eh, ...eso es así, eh, lamentablemente nosotros hemos hablado aquí... ...de los tratados de libre comercio... ...que no son tratados de libre comercio... Son cambios de reglas en el juego. ¿Y qué pasa? De que eh, finalmente los políticos terminan siendo un eh, peón más en este ajedrez, donde el gran capital es el que tiene eh, el sartén por el mango, decide eh, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y finalmente una vez firmado todos los tratados, lo hemos dicho nosotros en la radio, eh, la Cámara de Diputados y el Parlamento no sabemos si se va a justificar, porque todo lo que haya de proyecto el gobierno va a tener que plantearlo primero a esta a, a, a, a toda esta corporación claro. y todo lo demás, tomar en si cuenta no, todo lo que dices porque si no se toma en cuenta, Chile va a ser demandado en tribunales internacionales entonces, estamos entregando regalando el país lamentable una pregunta que le hago así un poco como para, para, para, que para, para que la levantamos porque siempre me la, uno se pregunta porque nosotros, oigo todo esto" reclaman, reclaman, bueno, y las proposiciones ¿Cómo, se, ¿cómo tendríamos que vivir para que no nos pasara esto? porque también el otro que uno dice ya ya, listo, ¿sabe qué? las forestales, las la que yo ya las odio las forestales <risa> son ya, pero las forestales dan trabajo ¿Cómo, ¿cómo, por ejemplo qué nivel, o sea, o, o qué tipo de sociedad debiéramos tener para poder vivir de, de la manera más equilibrada con el medio ambiente y poder estar sano en ese aspecto ¿Cómo lo ves tú? Mira, es simple eh, Para mí, el tema de las forestales eh, Mineras la En general eh, en, en el caso de las forestales eh, Es cuestión de que la gente vea Cómo depredan la tierra eh, Usted va a un, eh, a una plantación Porque son plantaciones claro, no, ¿ah? eh, Se mete una de esas cosas Y no hay nada Silencio absoluto, Silencio absoluto. Usted se mete en un bosque nativo y hay una biodiversidad, vida, flora, fauna, de todo, es maravilloso. Entonces, tenemos que ser capaces de convivir con la naturaleza, de respetar la naturaleza, porque ella nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y se puede, porque de verdad se puede, se puede hacer eso. Lo que pasa es que eh, estamos en un sistema tan brutal... Que empezó lamentablemente con la vuelta o pseudo vuelta a la democracia que yo no la considero una democracia porque estamos estamos en un estado totalitario aún peor eh, tal vez no hay muerte entre comillas, porque es, cuestión de, eh, es cuestión de preguntarle a los mapuches mm. todas las muertes que han tenido sin que la justicia haga absolutamente nada por parte de la policía que los reprime sin orden judicial, sin nada Entonces ellos tienen la forma de convivir con la naturaleza respetándola Porque nosotros somos parte de ella Nosotros no estamos en contra, por ejemplo, del libre comercio Cuando este comercio es justo Y cuando este comercio respeta la naturaleza Pero estas grandes transnacionales vienen, ingresan, depredan, dejan todo seco y luego se van Porque no les interesa otra forma Ahora, nos dicen y nos han contado de Que no, que eh, para crecer y desarrollarse Chile necesita abrir el comercio ¡Mentira! Estas grandes potencias Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia ¡Grandes potencias hoy! ¿Cómo llegaron a ser potencias? Con medidas proteccionistas Entonces es una mentira Ellos necesitan nuestras materias primas Para seguir funcionando no nosotros ellos, Nosotros no los necesitamos a ellos Entonces ellos necesitan materias primas ¿De dónde las sacan? Del tercer mundo, Latinoamérica completa Y ese es el tema Entonces no le dicen eso a la gente Ellos llegaron a ser países desarrollados Y grandes potencias económicas Siendo proteccionistas con sus empresas Y con su economía No de otra manera Y así Ah, nos dicen que tenemos una pregunta Juan Carlos, sí, sí gracias, sí, acá en estudio 2 Abraham Álvarez de la Fundación mi MiArbol.cl Abraham Álvarez La pregunta es según sus estudios ¿Cuándo sucederá lo que dice? Que se acabará el agua en Santiago Hay opciones para hacer forestales Pero con otros árboles menos nocivos Y que aporten a la descontaminación No se puede solo eliminar las forestales La madera se necesita Hay que equilibrar Muy interesante vuestro programa Cabe señalar que Abelán estuvo acá la semana pasada en mi programa y tiene una fundación que le está promoviendo un árbol que se llama Pauloc, que algo así, que un árbol que descontaminaría la, la ciudad. Y les mando su saludo. Gracias por escucharnos. Eso. Eh, bueno, respecto de las forestales, ¿cuál es el tema, por lo menos, que nosotros tenemos y nos oponemos a estas forestales? Por una razón muy simple. Eh, ...primero que nada para que ellos pudieran existir ahí... ...en esos territorios... ...ellos arrasaron con el bosque nativo... ...la flora y la fauna, arrasaron... Yo hoy día... ...de la forma... Y, de, ...y la cantidad de... ...tienen algo así como 1.700.000 kilómetros cuadrados... ...en plantaciones... ...que son los grupos Angelini... ...y el, y el grupo de los mates ...que son los principales... ...que están metidos en este tema... ...y resulta... ...que hoy día... ...todas esas comunidades... ...y la gente que vive alrededor no tiene agua... ...los ríos se están secando... ...o sea, porque... Esta, estas plantaciones son de crecimiento rápido un no sé, un cogü eh, o, o cualquier otro árbol nativo tiene 200 400 600 años y todo es lento y ahí crece de manera armoniosa y no provoca daño al medio ambiente porque es parte de son propias de ahí el cambio el pino y el, y el eucalipto son son se colocaron y son introducidos. Que las forestales puedan ser necesarias, pero no a los niveles como hoy día a lo mejor lo, lo, lo, ellos lo, lo lo han hecho. Plantar en un solo lugar y e ir avanzando, avanzando. Porque en el fondo lo que están provocando a futuro es tener ahí un desierto. Sí. Porque va a llegar un minuto que ni siquiera los pinos y los calvitos se van a poder van a poder eh, florecer, salir, digamos. ahí Porque las tierras ya van a estar tan desgastadas con el ácido y todo, que eso va a quedar convertido en desierto. Sí. Por lo tanto no hay ganancias. Eh, y todo no se tiene que mirar solamente Del punto de vista económico Se tiene que mirar también el punto de vista En que Esto pueda ser verdaderamente eh, ¿Cómo llamar? Armonioso en realidad Entre el ser humano Y la naturaleza Después podemos acumular mucho capital Pero no nos va a servir cuando no haya agua O cuando ya no, no, no tengamos frutas Verduras que consumir Eso era respecto del y otra pregunta él, hacía otra pregunta cuán, conmigo, ¿Cuánto tiempo iba a quedar ah, Santiago sin agua? Claro, mire, lo, respecto de los tiempos, la verdad que todo depende porque a lo mejor, sin darnos cuenta, más allá de las empresas que, que provocan el daño más allá de las empresas que provocan el daño eh... ...cada vez está lloviendo menos... ...así que... ...a lo mejor nos podemos llevar hasta una sorpresa... ...porque no, la verdad que no tenemos como una bolita para decir... sabe de aquí a 20 años aquí no vamos a tener agua... ...vamos a seco... ...esto va dependiendo, todo va dependiendo... ...de cómo vayamos haciendo las cosas... ...por ejemplo, hablemos acá del área metropolitana... ...en que somos 6, 7 millones de habitantes... ...si este proyecto... ...se termine se lleva a cabo... ...el, el, el agua probablemente se va a terminar antes... ...que si no se hiciera... ...es lo más probable... ...y se va a terminar cuando uno dice terminar... ...se refiere el proyecto en sí, ¿cierto?, nos va a provocar un enorme daño porque el agua la van a encapsular en unos túneles. Segundo, que además está lloviendo cada vez, está lloviendo menos y el desierto está avanzando a paso agigantado hacia la zona central, que va a pasar Santiago de Largo. El, el desierto lo tenemos aquí en Quilicura, así que desde ese punto de vista le, eh, no podemos dar una fecha ni mucho menos, pero va a haber cada vez menos agua y de hecho la calidad de agua que tenemos es pésima de producto en este caso, en el lugar de nosotros, donde nosotros vimos producto del en parte del proyecto Automica. ¿sí? Teniendo una pregunta. Eh, ahora Sí. Ya. Un poquito Hola, lejos, pero eh, muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes, déjenme felicitar a, las, a la gente que está ahí, a los panelistas por interesarse por estos temas tan importantes como yo mismo lo dicen, son temas de vida. Eh, quería dar mi, mi opinión si me lo permiten sí claro Por supuesto, encantado eh, bueno yo tengo una, una fundación de corte medioambiental de manera que a mí me interesa mucho el, el tema de la naturaleza estoy de acuerdo que sería mucho mejor eh, tener los bosques nativos como como estuvieron en algún momento pero lamentablemente eh, ya eso ya no es así la las forestales están, eh, eso no quiere decir que esté todo perdido, sino que hay sistemas también como para poder recuperar quizás a futuro el bosque nativo, pero tiene que ver una planeación grande, un plan maestro en, en pos de eso, que no hay, no hay en este momento. Y, y lamentablemente no hay unas propuestas específicas, eh, científicas y basada en estudio para ello. Bueno, me he dedicado parte de mi vida en, en, en estudiar un poco el, este tema y por eso llegué al, al árbol de Pablonia, quisiera comentarlo para dejarlo en, en la mesa que sí. es un árbol distinto a, al eucalipto y distinto al pino por causa de que no es tan nocivo eh, en cuanto que consume mucho menos agua consume el 10% de agua de lo que consumen estos otros árboles pero al mismo tiempo sigue siendo una, una buena madera. Es decir, sin quitar el negocio, que igual le está generando eh, trabajo y, y es necesario, igual la madera, nosotros dormimos en camas que tienen madera, con comodas con madera, con pisos de madera, etcétera Eso es, no podemos evitar. Pero sí podemos buscar formas de que eso esa obtención de madera sea menos nociva eh, para el planeta. Y yo creo que este árbol es una, una propuesta. Una muy buena propuesta, en mi, en mi parecer, es la mejor de todas. Porque siendo buena madera, creciendo rápido, consume menos agua y descontamina más que cualquier otro árbol en el mundo. Según la CONNAR, eh, el eucalipto es, es, es el árbol que más descontamina Chile, según la CONNAR. Bueno, en este estudio, en comparación, el eucalipto con la paulonia, que es el, algo que le estoy mencionando, y este descontamina 10 veces más que el eucalipto y además sus hojas son caducas y las hojas son muy nutritivas para el suelo es decir no deslava los suelos, mejora los suelos y consume menos agua y además descontamina más que cualquier otro y otra cosa más que es súper importante que cuando se hace un monocultivo la distancia entre árbol y árbol es muy pequeña entonces al momento de los incendios forestales sobre todo con eucalipto y con finos, que son árboles que tienen mucha cera, son bastante combustibles, se combustionan a los 200 grados, uh -huh. eh, los incendios forestales son realmente imparables. Uh -huh. sí. Con este árbol es distinto también porque en el, el punto de ignición es alrededor de los 420 grados similar a lo que se hace el ciprés, por lo tanto también sería un, un corto fuego. Uh -huh. Es algo que quería comentarles ya que están en... ...en el tema de las la forestales y todo... Sí. ...me encantaría que hubiese una un alguna manera... ...para poder reforestar con algo en nativo... ...pero es un tema que de largo aliento... Sí. ...y yo creo que sí. nuestros hijos lo merecen... ...yo tengo sí. 35 años... Sí. ...pero creo que es importante desde esta edad... ...o antes, desde joven, desde niño... ...empezar a educar a, a, el contacto con la naturaleza... ...que bien decía... Eh, la señora que, perdón, no sé su nombre María eh, Cecilia María Cecilia bien decía que el contacto con la naturaleza sí. se había perdido sí. y es cierto, estar con un celular solamente sí. eh, con el computador lo que nos enseña en el colegio todo eso eh, no, no, nos, no nos lleva a un contacto real con la naturaleza y un respeto real y, y, y bueno sí. dentro de eso también tratamos nosotros de, de poder inculcar con un, un poco de un grano de arena Sí, claro muy, muy, Gracias ustedes? por tu aporte, de verdad lo no, vamos a tomar en cuenta, muchas gracias por tu participación No, no gracias a ustedes Bueno mira, eh, Jorge, yo quería a lo, a lo que tú comentaste de las forestales agregar no, no disentir en ningún caso sí, no. sino solamente agregar algo muy importante que todo este monocultivo de forestales y de pino y eucalipto ha sido promovido uno porque es un brillante negocio porque lo seguros pagan los incendios y además existe un decreto que viene del tiempo de la dictadura que lo, el gobierno de Bachelet lo prorrogó más sí. el, 701. el 701 el 701 que paga a los caballeros ¿eh? los subvencionan los subvencionan ¿Sí? para que planten claro Entonces, el negocio es por todos lados, es brillante. Por supuesto, porque ellos prácticamente... Entonces, el, no... el, el, el negocio más irrelevante para ellos es vender la madera casi. Claro. Porque, ¿por fíjate que no, la, la antes de venderla la queman. Claro, porque ¿Por es mejor negocio la inversión que tiene que hacer es casi nada. Oye, y, y yo tengo, perdón, y no lo estoy diciendo responsablemente, porque el incendio del año 2015, de enero, sí, cuando tuvimos temperaturas, aquí en Santiago tuvimos una semana sobre 85 grados, algo que yo no me recuerdo nunca haber visto. ...y tengo algunos años... ...entonces... Eh, ese ...esos incendios... ...fueron provocados... Sí. ...y yo no lo, lo digo responsablemente... ...ni siquiera porque imágenes... ...sino porque me lo dijeron personas de primera mano... ...en, en la zona de Pumán... ...que personas que yo estuve trabajando... ...varios años allá... Claro. Y, ...y me lo dijeron ahí... ...que, que fueron provocados todos... Sí. Entonces, y explotaron en varias partes así en y forma paralela, varias. simultáneamente, ¿Siente? muy curioso. Sí, no o sea, curioso que, que las botellas sí, no o las cerillas sí. de las colillas de cigarro explotaran, Fue cayeron la, en la, todos no, claro. lados al mismo tiempo. No, si sí, fueron, sí. olvídate, fueron provocados y, y me atrevo a decirlo eh, seguro que, cualquier... que, que fueron ellos mismos lo que lo que sí, claro. lo provocaron. Además, hay que recordar que durante esa misma semana eh, se se se trató a puerta cerrada el, el la prórroga de la entrega de eh, el 5% que le, le correspondía a los pescadores artesanales ah. Ah. se lo entregaron a las grandes empresas claro. para que lo explotaran y eso se hizo a puerta claro. cerrada durante los incendios claro, que tenía la gente no en los incendios y no se entendió ¿Qué? y, y Angelín Montada metido en el baile de las pesqueras por, por, por su parte o sea, estaba en, en los dos lados, ¿no? ¿eh? exactamente eh, bueno. llegamos <ríe> al final yo quiero recordarle las páginas a la gente wwwtiva punto cl ww sin -no y soberanía y .no ahí pueden encontrar información de lo que están haciendo y yo me despido eh, nuestro invitado Bueno, dan las gracias por la invitación Muchas gracias y, y decirle a la gente en general A todos Que estén atentos A las futuras <risas> movilizaciones Que las vamos a tener sin lugar a duda Probablemente vamos a tener algunas cosas en la plaza Vamos a estar entregando volantes Acérquense, vayan a hacer sus preguntas eh, Generalmente nos juntamos eh, Los vamos a empezar a hacer los días sábados Empezamos como a las 10 y media de la mañana Y ahí vamos a estar pues, Para cualquier duda Y sobre todo, para nosotros lo que más nos interesa es que participar. Todos podemos apretar una tecla y podemos hacer un cambio en la medida que nos lo propongamos y le demos importancia al tema. Así que gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Jorge por tu participación y tu disponibilidad siempre y muy interesante todas las cosas que nos dijiste. Y este programa está abierto para cuando tú necesites dar información a la gente, cuando quieras nos avisas, el programa es tuyo. Muchas gracias. Y a todos los auditores, eh, esperamos contar con ustedes la próxima semana en su programa La verdad una alternativa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Ya viene, ya llega, Leonel Alberto Rojas, nuestro buen amigo, el terapeuta de Puente Alto, el ingeniero, para hablarnos de su programa Salud y Espíritu junto al libro de Urantia. A las 9 con 15 minutos presentamos su programa Salud y Espíritu junto a Leonel Alberto Rojas.